Terminamos de hablar con la cónsul sobre lo que va a suceder el próximo domingo aquí en Montevideo con la comunidad de, en, en Punta del Este, con la comunidad de ese país, pero ahora cruzamos el río de la Plata para saber un poquito más de cómo están las cosas por allí, por la República Argentina y nos reencontramos con nuestro querido Pablo Broder. ¿Cómo te va Pablo? Buen día. Buen día, ¿cómo estás Jorge? Un gusto saludarte. Lo mismo para nosotros. ¿Cómo amaneció Buenos Aires? muy lindo, muy lindo, caluroso pero por lo menos muy soleado, es un lindo, es un lindo día, Agu augura ser un lindo día pero muy caluroso, la temperatura viene subiendo por lo tanto cada día que sube la temperatura te acordás un poquito más de Punta del Este supongo, absolutamente y ya no ya estamos acercándonos de alguna manera, sí sí ya está de alguna en la regresiva, ya, ya. ya estás en la, en la cuenta regresiva Así, absolut, absolutamente. Un placer escuchar a la cónsula argentina. En, ah, sí. Muy bien, muy bien lo que va a suceder el domingo. Está bueno, está bueno. Está bueno que inclusive se, se instaure este, esa, esa fecha como fecha de encuentro de los argentinos. Y... Está, está, está, está muy bien. La verdad me, me, me impresionó muy bien la, la Sí, sí. Bueno, ¿y qué crees que te cuente? Y, a ver, Pablo, vos sabés que hoy leía, repasaba las noticias antes de salir al aire, ¿no? Como cada día, y cuando veo la foto de, de Cristina en el discurso de ayer y, y que, bueno, que el, el Cristina Presidenta, el, ella lo, lo dejó correr en el, en el aliento de la tribuna, Este, la verdad, este, me parece una, una situación inevitable que Cristina va a ser candidata a Presidenta, ¿no? Uh, mira, eh, no estás tan primer... seguro. No, no, no. En primer lugar, en primer lugar te diría que eh, eh, todo lo que todo lo que está pasando en Argentina, eh, si uno buscara un adjetivo para definir en una palabra la, la situación por la que estamos atravesando, es difícil encontrarla, ¿no? Pero te diría que una que se acerca bastante es patético. Es una situación que es patética. Eh, hay un, una noticia muy dura que ha pasado casi desapercibido en todos estos ruidos inconducentes que están ocurriendo en el país, que es que eh, Standard Poor's, Standard Poor's es la calificadora de riesgo más importante del mundo, le bajó el pulgar a la Argentina y le degradó la nota para la deuda en pesos. Dice Standard Poor's, que reflejan las mayores vulnerabilidades durante los próximos seis meses. Y, eh, entre otras cosas, dijo que alerta a sus inversores sobre las perspectivas negativas de la economía en un contexto de desacuerdo político persistente dentro de la coalición gobernante y la oposición. Y bajó la, la, la calificación de la deuda argentina Eh, es un término técnico pero estaba en 3 C CCC ya es una una calificación pésima teníamos C C más triple C más ahora somos triple C menos estamos prácticamente en el fondo del túnel bueno pero tenés, pero está bien pero en el mientras hay que de alguna forma distraer la atención sobre ese tipo de noticias bueno, y ahí, generar otras no ahí, ahí voy Jorge eh, el acto de ayer es por supuesto nada espontáneo, todo recontraarmado con una lógica eh, impresionante por parte de la, de la estrategia de, de Cristina Kirchner. Y lo que vos decís de la, de la candidatura eh, da, da para pensar. Hay un tema que es así. Toda la actividad de Cristina está centrada como objetivo fundamental mucho más allá que en sus objetivos políticos, en sus objetivos judiciales o mejor dicho, en estar a la defensiva de sus objetivos judiciales. ¿Por qué? Porque dentro de pocos días va a salir la sentencia del llamado juicio de vialidad, que todos los los opinólogos de la parte judicial eh, están augurando que va a ser ampliamente condenatoria. Y por supuesto también hay otros juicios, ella tiene como 12 juicios iniciados, por distintos motivos, que también no logran un panorama similar. Por eso, ella dice, en un momento de su discurso, que la justicia se ha convertido en golpista. Golpista por aplicar la ley, por <ríe> generar un, un, un juicio justo. U otra cosa más, que es un tema mucho más importante que tiene en conflicto, Cristina, con la justicia, justamente, es que nosotros tenemos lo que se llama el Consejo de la Magistratura, que es un organismo de veinte personas, formado por jueces, abogados, senadores, diputados, eh, universitarios, etc., eh, que eh, tienen representación, te digo, eh, por ejemplo, en el caso de las cámaras, eh, tanto de senadores como diputados, tanto mayoría como minoría. Bueno, Cristina hizo trampa, hizo una trampa fenomenal para poder poner un, un consejero más, eh, está clarísimo esto. La corte se lo quiso dar vuelta y tiene, hay un conflicto enorme, no quiero entrar en digresiones técnicas muy complicadas, pero hay un conflicto ya enorme iniciado entre el Senado de la Nación que desoye un fallo de la, de la Corte Suprema de Justicia y en la propia corte. De modo tal que estamos incluso en una situación de, de desbalance y de inestabilidad institucional creada justamente por ella porque su única estrategia fundamental, mucho más allá que la presidencia, es salvarse de alguna manera de ir presa. Y respecto a... Lo que vos señalabas, Jorge de, Ahora, ahora Pablo, pero escuchame con, Mientras tenga foro parlamentario, no Difícilmente hay, empresa, Ahí ¿no? ahí vamos y ahí va a responder A tu pregunta, sí. mi querido Jorge Eso de que Ella corre con la eh, Con los cánticos Que son por supuesto armados y promovidos eh, Todo el mundo sabía que iban A plantear lo de Cristina presidente eh, Ella corre Con eso porque de alguna forma También es una estrategia frente a la o las sentencias que se le vienen encima para poder argumentar que frente a su posible candidatura, la justicia lo que hace es tirarle fallos en contra. Esto es uno de los análisis que hacen los los expertos judiciales y los expertos políticos respecto a la, a la posibilidad que existe de que ella... Es un argumento político, básicamente, pero que ella se agarre de eso. Es de decir, la justicia me está queriendo mandar presa porque yo digo que voy a ser presidente. Pero, por otra parte, lo que vos bien decís es el tema de los pueblos. Cristina, a ella no le conviene, a mi criterio y el criterio de varios, Jorge, no sí. le conviene ser candidata a presidente. ¿Y por qué? Porque no tiene ni de ahí la seguridad de que va a...